Bienvenidos amigos a este tiempo tan especial donde compartimos la lectura de la palabra de Dios. Les invito a que me acompañen al capítulo diez del libro de Génesis. Capítulo diez del libro de Génesis. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y j a f e t a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de j a f e t Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, m e s e c y Tiras. Los hijos de Gomer, Askenaz, r i f a t y Togarma. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Kittim y Dodanim. De estos se poblaron las costas. Cada cual, según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Los hijos de Cam, Cus, m i s r a i m f u t y Canaán. Y los hijos de Cus, Seba, Abila, s a b t a Rahama y s a b t e c a Y los hijos de Rahama, Seba y d e d a n Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erech, a k a d y Calne, en la tierra de s i n a r De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, r e h o b o t Cala y Resén, entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. m i s r a i m engendró a Ludim, a Anamim, a Leabim y a Naphtuhim, a Patrusim, a Kasluhim, de donde salieron los Filisteos, カフトリン。y Canaán engendró a, can a, eng a Sidón, su primogénito, a Het, al Jebuseo, al Amorheo, al、Jer、j e r j e s e o al e b e o al a r a s e o al Cineo, al Arbadeo, al Semareo, y al Amateo.y después se dispersaron las familias de los c a n a n e o s Y fue el territorio de los cananeos desde Sidón, en dirección a Gerar, hasta Gaza, en dirección de Sodoma. Gomorra, Adma y s e b o i m hasta Laza. Estos son los hijos de c a m por sus familias, por sus lenguas, en sus tiendas, en sus naciones. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber, Y hermano mayor de j a f e t Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arphaxad, Lud y Aram. Y los hijos de Aram, Uz, Ul, Jeter y Mas. Arphaxad engendró a Sala, y Sala engendró a Eber. Y a Eber nacieron dos hijos. El nombre del uno fue Peleg. Porque en sus días fue repartida la tierra y el nombre de su hermano Joctán. Y Joctán engendró a Almodad, s e l e f Azar-Mabet, j e r a Adoram, u s a l d i k l a Obal, Abimael, Seba, o f i r Avila y Jobad. Todos estos fueron hijos de Joctán. Y la tierra en que habitaron fue desde Mesa en dirección de Sefar hasta la región montañosa del Oriente. Estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias, en sus naciones. Y de estos se esparcieron las naciones en la tierra desde el diluvio.